¡Ey! ¿Prendemos la linterna? Chau, chau, chau, chau. Es el aire Embriagado de historias Donde las respuestas Encuentran en su morada Y las preguntas también cuando veo a matavería yo me siento un piqui tú y una llamada a la curiosidad con la manía de preguntar cuando tomo o por mucho tiempo me siento un ovo frito una interrupción bien asistida un bullicio organizado anticipando preguntas bailando en los parlantes se mete, se mete en todas partes se me es se mete, hot, una modernna. Sí, un recorrido por todos los sentidos Una madeja llena de qués Iluminando las calles Saladrando oídos ajenos Preguntando hasta el hartazgo Una linterna sin copilas Un peregrinaje hacia el arte Una traición al silencio Un huracán de múltiples colores La linterna mágica Tenía 10 años. El día anterior nos habían pedido que lleváramos diarios al colegio. Era de esas clases para reconocer los elementos de la noticia. Era sábado. Me desperté con ganas de hacer algo nuevo, con ganas de otra cosa. Vi el diario encima de la mochila azul al lado del equipo de música que aún hoy tengo. Y fue ahí. Fue justo ese el momento en que sentí ganas de hacer radio. Rayo de la Rueda Hueso contiguo al cúbito y un poco más corto y más bajo que este con el cual forma el antebrazo. Distancia entre el centro de una circunferencia y cualquier punto de la misma. Me levanté, moví el equipo de música, ubiqué una silla al lado de la ventana, puse un cassette que arrancaba con unas trompetas y empecé a leer el diario en voz alta. Hacía radio. Apocope de radiodifusión. Aparato radiorreceptor. Distancia dentro de la cual se ejerce la fuerza nuclear. Fórmula, programación radiofónica, consiste en la rotación de un número li limitado de discos, cada uno clasificado en una categoría que determina el número de radiaciones diarias. Pero después quise profesionalizarlo, digamos. Ya no me bastaba el diario, la música y leer en voz alta. Necesitaba un micrófono, que lo tuve y varios comprados en una juguetería 10 pesos de muy mala calidad. Un teléfono, un pie, la luz roja. Fui armando un pequeño sector donde funcionaba la FM Music. Sí, music, se llamaba mi radio. Radio, elemento químico de color blanco brillante parecido al barro. Distancia que separa el átomo de su electrón. Y me puse a fabricar todo eso, la luz roja, el teléfono, todo. Hasta que tuve mi radio terminada. Todo sábado a la mañana tenía el programa que despertaba a mis hermanos. Ellos, no muy contentos y de acuerdo, llamaban a la radio para pedir temas y decir el clásico «La radio está rebuena Radio, radiodifusión, radiofonía, radiofónico. Servicio regular de emisiones que incluye información, música y demás tipos de comunicaciones Hoy, hacemos radio, o al menos, lo intentamos Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio E'r ya cansao, de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo, dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, tener ilusiones que rompan diez mil corazones. Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la de San Juan hasta Barranquilla, de te Sevilla hasta Nueva York. Y como digo, yo no quiero pegar en la radio. Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Madrid hasta Nueva York, yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi millón para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Jamás creí que este tema iba a aparecer en algún programa en el que yo estuviera. Jamás lo creí, y jamás creí que Jonathan Caña lo iba a cantar mientras sonaba. Me parece bueno. que el problema es que no entendés el tema. ¿No entiendo el tema? El tema es irónico, no habla en serio. Está perfecto, pero ¿a qué a qué te lleva? ¿Directamente te lleva a esas radios así, FM... En... No, porque Dele. si lo acompañamos con el texto que acabamos de escuchar y compartir, está cobra perfecto. otro significado el tema. Está, está muy bien, está muy bien. Tiene su justificación. Pero ¿a, ¿a qué te lleva directamente? Vos escuchás este tema. Por ejemplo, alguien que agarró hace tan solo un minuto el programa y escuchó solamente el tema. ¿A qué te lleva? Depende quién sea. Bueno, pero no, no, no, me, no me des tantas vueltas. Lleva directamente a la radio que escuchaba Jonathan hace nada, 20 meses. Minutos. Como le 20 Minutos. Hace 20 minutos. Renuncio. Yo solo quiero pegar en la radio. La linterna mágica. Parlantes estresados. Micrófonos saturados. Una linterna sin pilas La pesadilla de los ermitaños. ...la linterna mágica... ...un peregrinaje hacia el arte. la historia transcurrió en Santa Fe en el año 2003... ...cuando fueron las inundaciones... ...en el barrio El Centenario... Muchos de los vecinos de este barrio El Centenario empezaron a decir que sentían pasos en los techos de sus casas cuando estaban durmiendo a la noche. Algunos de los testigos de este hecho dicen que era un hombre que más o menos medía dos metros, unos ojos rojos color fuego, unas uñas largas, dientes filosos. Y lo que cuentan es que, bueno, no hacía nada, solo andaba por los techos y gruñía... Nada más allá de eso. Que asustaba a la gente, y claro, por su apariencia, sus dos metros, su, su físico. Como una especie de hombre lobo, se puede llegar a decir. La policía empezó a recibir llamados. Una noche patrullando, ven un, un, un grupo de personas encerrados en un auto que decían... El loco de los techos... Se había subido a su capó, primero los como que se los había encimado al auto, los había visto fijos, se les había subido al techo del auto y los habían cerrado a tal punto que, claro, no podían salir. Un poco porque ellos lo, no los dejaba y también por el susto de quedarse paralizados en encontrarse en frente de la bestia. Cuando la policía lo vio y lo arrinconó, dicen que lo arrinconaron contra una escuela, se escucharon unos ruidos de escopeta y dis, los que lo vieron dicen que quedó batido tirado en el piso y que se lo llevaron. Nunca más se supo del loco de los techos, o se puede decir la bestia que habitó en Santa Fe durante las inundaciones del 2003. La linterna mágica. Truman Capote, a 25 años de su muerte. agricultor tres miembros de su familia asesinados Hola, mi nombre es Truman Kepovi Truman Kepovi El 14 de noviembre de 1959, en Kansas... ...dos hombres entraron en una casa... ...buscando robar una caja fuerte... ...pero nunca la encontraron... ...así que luego de robar las pocas pertenencias que allí había... ...se fueron, no sin antes matar a sus cuatro habitantes. Dos días más tarde, Truman Capote ojeaba el New York Times... Al llegar a la página 39, encontró la noticia que sería la clave de su éxito. En ese momento, ni un alma lo oyó en el pueblo dormido. Cuatro disparos que, en total, terminaron con seis vidas humanas. Así lo describiría Capote en el libro A Sangre Fría. Apenas leyó la noticia, fue hacia las oficinas del diario y le propuso la idea al director. dejar a Kansas, hablar con la gente, conocer todo sobre la familia asesinada y volver con una historia sobre el crimen que desvelaba al pueblo. La idea fue aprobada. El viaje se realizó, pero ya en Kansas algo cambió. DICTACIÓN y Perry Smith los autores de los asesinatos fueron detenidos Truman concluyó que mucho más interesante que la historia familiar sería narrar la historia de los criminales ¿Has leído el artículo sobre los asesinatos en Kansas? Creo que eso es lo que quiero escribir Pero no estamos buscando ninguna información interior No me importa si te encuentras quien ha hecho esto Me importa Afuera, Perry se puso a tomar el sol. Eram las nueve en los cuartos y Dick llevaba ya media hora de retraso. Si Dick no hubiera machacado tanto sobre la importancia de cada minuto en las 24 horas siguientes, ni lo hubiera notado. No le faltaban maneras de pasar el tiempo y una de ellas era mirarse al espejo. En una ocasión, Dick le había dicho... Cada vez que ves un espejo te pones como en trance, como si estuvieras contemplando un magnífico trasero. Vamos, por Dios, no te aburres nunca. Lejos de cansarle, su rostro le fascinaba. Desde cada ángulo le producía una impresión diferente. Era un rostro cambiante y los experimentos frente al espejo le habían enseñado a controlar sus expresiones. Aparecer ora amenazador, ora travieso. Hora sentimental Capote comenzó a ir a menudo a la prisión para visitar a Dick y a Perry Entabló con ellos una peculiar relación Especialmente con Perry A simple vista se lo podía identificar con Truman por su baja estatura No superaban el metro cincuenta Pero la similitud física no era más que una anécdota Ambos habían soportado una infancia teñida de desgracias. Una madre alcohólica que abandonó a su marido solo para morir. Criados por terceros, sufriendo el desprecio de los otros. Truman supo que su suerte podría haber sido la de Perry. Perry entendió que su vida podría haber sido la de Truman. maniático del diccionario, amante de las palabras difíciles, venía dedicándose a mejorar la gramática y aumentar el léxico de su compañero desde que les hicieron compartir la misma celda de la penitenciaría del estado de Kansas. Lejos de tomar a mal las lecciones, el alumno, para complacer al maestro, había compuesto una serie de poesías y si bien los versos eran francamente obscenos, Perry, que los encontró graciosísimos, había hecho encuadernar el manuscrito en el taller de la prisión y rotularlo en oro chistes verdes. Dick house. y Perry estaban preocupados por la forma en que serían retratados en el libro. El título no les había causado ninguna gracia, a sangre fría hablaba de su poca piedad de un crimen premeditado sin embargo Capote acentuaba más la idea de que Dick y Perry serían asesinados a sangre fría no solo esa familia de Kansas ¿qué es la frase? muerte ¿puedo pensar en lo bueno mi libro puedo respirar estará muerto en el caso de Kevin voy a ayudar a encontrarte un asesino adecuado Seis años se extendió la relación entre el escritor y los presos Seis años que pesaban cada vez más sobre Capote Mientras más se extendiera el final Menos éxito supondría su novela Pero Perry no dejaba de ser su espejo Lo que él hubiese podido ser si los hilos de la suerte se hubiesen tejido de otro modo Finalmente El 14 de abril de 1965, Dick y Perry serían ejecutados y nacería entonces a sangre fría. En marzo de 1965, cuando hacía casi 2.000 días que Smith y Hickok estaban confinados en la hilera de la muerte, el Tribunal Supremo de Kansas se decretó definitivamente que sus vidas terminarían entre la medianoche y las dos de la madrugada del miércoles 14 de abril de 1965. Y así, a primeras horas de la madrugada de aquel miércoles, Alvin Dewey, que tomaba su desayuno en la cafetería de un hotel de Topeca, leyó en primera página del Star de Kansas el titular que hacía tanto tiempo esperaba. Ahorcados, ...por sangriento crimen. Nadie sabrá nunca lo que a sangre fría se llevó de mí... ...relató más tarde Capote. Antes de empezar... ...yo era una persona bastante equilibrada. Luego... ...no sé qué me sucedió. En cierto modo Capote había muerto... ...aquella madrugada del 14 de abril de 1965... Tal vez, aquella parte en que más se asemejaba a Perry. Pero su vida acabaría físicamente, y ya para siempre, el 25 de agosto de 1984. May the Lord have mercy, on your, Lord have mercy on your soul. The trap door open, trap and Hickok hung for all, to see, hung, all to see a full twenty minutes before the prison doctor at last said, I pronounced this man dead. o pendejos sin miedo al malestar quería amor pisar baldosas flojas para empapar de frente al primer por la orilla del mar hundiendo los pies en la espuma fría por cruzar el río sin saber nadar por puro placer sin ni ninguna... Mi servicio de este payaso sin risas Que de lágrimas se ahoga Tiré la soga, el barba no dio bola Dijo, hijo, no te inundes, sos el último en la cola Dejamos pasar el tiempo que nos condena Qué pena, y la mierda que nos rodea Aún da zapatos rotos Cordones rojos y un sueño De nuestro mundo somos sueños Queríamos Saltar sobre los ángeles nuestra...